«Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. De amor reconocen los míos. No alerte sus fusiles, ni piense qué delirio. A pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra uraño sin motivo, no piense qué flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted». Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda apresurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. <música> Acabem de sentir un poema de l'autor uruguaià Mario Benedetti i ho fem perquè el Festival de Cançó d'Autor Bernassans 2011 i la Fundació Casa Amèrica Catalunya estan retent homenatge al poeta amb vuit concerts de diversos cantautors del seu país d'origen. Un dels més representatius és Daniel Biglietti, que demà dissabte estrenarà l'espectacle a dos voces que va protagonitzar amb Benedetti a l'Uruguai. I per parlar d'aquest concert tenim a l'altre costat del telèfon el mateix Daniel Biglietti. Muy bons dies. Bons días. Buenos días patricia mucho gusto como está muy bien muy bien aquí en barcelona de nuevo tantas veces he venido que se parece un poco a una suerte de, también de casa suplementaria. Muy bien, pues nos alegramos y además en una cita pues tan especial supongo que para usted como este homenaje a, a este poeta, gran poeta como era Mario Benedetti, que con el que trabajó codo a codo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Eh, nosotros nos conocimos en Uruguay, mucho de esto lo cuento el sábado en, el, en este recital en en Hospitalet uh -huh. Y después Esa amistad fue creciendo En la medida que nos encontramos De nuevo en el exilio y, y allí coincidimos En ciertos poemas y canciones Estábamos invitados Por separados a, a actuar en, en, en un acto en México Y nos habíamos encontrado En La Habana Y, y allí dijimos, bueno, ¿y por qué no unir esto? No? ¿Por qué no hacer un, un abrazo de sus poemas con mis canciones, y la mayoría con letra mía. Y entonces ahí nació lo que después se llamaría A Dos Voces. Naturalmente que yo el, el sábado, eh, en este concierto abrazo, me gusta llamarlo así, porque lo hemos querido tanto y lo seguimos queriendo a Mario, desde su obra, desde su ejemplo de hombre tan tan digno, tan, tan estupendo, eh... Voy a ir recorriendo eh, pensamientos suyos, eh, es un concierto que incluye imágenes, sonidos, testimonios de Mario, algunos inéditos. De manera que es una suerte de diálogo, por lo cual, claro, Mario no está, pero de alguna manera es como si estuviera en este en esta recital. Va a haber una presencia más que virtual de de, de Mario Benedetti. Y además es un lujo, como decíamos, porque pues a lo largo de las últimas semanas hemos tenido conciertos de diferentes uh, cantautores uruguayanos y todos ellos pues estrenando alguna pieza inédita en nuestros conciertos, como es el caso del concierto que, que, como decíamos, pues tendrá lugar mañana en el Hospitalet. Decíamos, un lujo para el público catalán, ¿no? Es un homenaje hecho desde, en este caso, diferentes generaciones porque bueno, yo soy el más veterano en estas LIDES hace más de 50 años que ando cantando, ¿verdad? ¿Eh? este La primera vez que vine a, a Barcelona fue en el 74, en, en pleno franquismo, cuando la muerte de Puchantich. O sea, conozco estas tierras de épocas muy muy muy duras, ¿no? Este, pero es muy lindo que en este festival... Marsans que es una sobrevivencia estupenda, ¿no? Dentro del mundo como festival de canción y con el apoyo de la Casa América eh, Cataluña. Eh, se mezclan las generaciones, porque también van a venir gentes más jóvenes. El caso, bueno, el más conocido es Jorge Drexler, pero también su hermano más joven, Daniel Drexler y luego este figuras como eh cantoras, Rosana Tadei, uh -huh. eh, Ana Prada, eh, Samantha Navarro, eh, un cantor joven que es Diego Curopadua, Gustavo Echenique, un percusionista, en fin. Eh, esa es otra otro ángulo desde el cual este, se frecuenta Benedetti. en el caso mío es un recital específicamente dedicado a Mario. Este, lo cual no quiere decir que yo esté cantando canciones de Mario, que a veces hay un malentendido uh -huh. Porque nuestro dúo no consistía en eso, consistía, como ya lo dije antes, en su poesía Abrazando afinidades, encuentros con canciones mías, confluencias, con canciones que tienen letra mía En algún caso canto Benedetti, por supuesto Pero el, el total es un abrazo a su memoria, a nuestra relación, a los amigos comunes A las experiencias en que convivimos, que son muchas ...y además que pues tienen muchas cosas en común... ...porque de, decíamos pues que forman parte de una generación... ...de una generación que tuvo muchísima importancia... ...a la hora de poner sobre la mesa... ...y de hablar de temas del éxodo uruguayano... ...de retratar pues situaciones sociales y culturales... ...y políticas muy determinadas... ...y por tanto pues son un, una voz muy importante ¿no?... ...para aquello de exportar todos los problemas... ...y todas las vivencias claro. que salían de ese país ¿no?... ...por supuesto, era, era necesario, era urgente que la, la canción, la poesía, fueran vehículos de sensibilización. No pafletos, no, no informativo que no era el caso, sino a través de, de lo estético, de la emoción que se abraza con la verdad, eh, hacer conocer realidades que seguimos haciendo conocer. Fíjate que yo estoy hablando en primera persona en plural como si Mario estuviera, ¿no? Uh -huh. Porque me, me cuesta hablar en singular cuando ando en esta experiencia. Uh -huh. este, bueno, eh, de eso de eso se trata entonces, de recurrir a, a todo lo que dejó como ejemplo, como ejemplo humano, Mario Benedetti, que era era un poeta y, y, un, y un ser inseparable. Eh, es muy lindo eso cuando el ser y el poeta no se pueden separar son una son una sola cosa ¿no? y, y bueno, y nosotros también con Mario teníamos diferencia generacional él era del 20 yo soy del 39, casi 20 años después uh -huh. de manera que, bueno hemos seguido mezclando generaciones en esta nueva visita a Barcelona con el aporte de los otros músicos que han ido cantando y seguirán todavía cantando algunos ah, además pues decíamos, hacíamos mención a este concierto titulado A Dos Voces ...que unieron a estos dos artistas en, en, en el ámbito de la poesía y en el ámbito de la música... ...pero tampoco fue la primera experiencia, bueno, fue la primera experiencia... ...pero no la única, porque aquí a, a España, a Cataluña, nos ha llegado un libro... ...de la editorial Alfaguara, titulado Mario Benedetti, Daniel Biglietti, Desalambrando... Que, ...que no sé si tuvo demasiada repercusión, pero que ahora recuperamos... ...porque muy interesante este trabajo común que se plasmó en un libro CD... Claro, mucha gente no lo sabe, está bien lo que tú me dices, es, es muy interesante porque lo que pasa es que Alfaguara había gestionado llevarme a Madrid a hacer este concierto y a la vez presentar el libro, y bueno, esto cayó justo con la crisis fuerte que tuvieron ustedes uh -huh. en su tiempo, sí. y se frustró ese ese proyecto. Y ahora, bueno, yo llego a Barcelona, aquí no no está radicada la, la principal casa de Alfaguara. Pero bueno, esto es, va a tener una continuación y yo deseo presentar esto. No me gustan los centralismos, pero necesariamente voy a tener que presentarlo en Madrid y, y desde allí promover este, este libro. Es un libro que yo tuve el honor, la, la, la enorme emoción de que Mario lo escribiera sobre mi trabajo, mi vida mi exilio, el desexilio, en fin, cuando digo mi es de muchos, porque abarca toda una visión del, del país, Mario se sabe, todo lo que él tocaba con su pluma... Tenía un interés muy, muy hondo. Hace un análisis muy profundo de todo lo que ha ocurrido. Me hace un largo reportaje actualizado. Esto fue en los últimos años de vida suya en Montevideo. Uh -huh. Y este libro salió allá en otra editorial, en Argentina, en Uruguay. Y ahora ha salido con la particularidad de que está acompañado de un CD que justamente incluye nuestro recital a dos voces. Ha salido una alfaguara en España. Así que es bueno hablar de esto porque hay mucha gente que no sabe que esto ha salido. Así es la historia esta de las promociones y claro, los medios. Y... Que a veces cuesta, ¿no? claro A veces cuesta un poco, pero tenemos que decir también que biglietti no solo trabajó y ha trabajado intensamente con Mario Benedetti, sino que eso de la unión entre poesía y música pues no es, no es único como decíamos, porque también ha trabajado con textos de poetas como Rafael Alberti, como Federico García Lorca, como mmm, César Vallejo, en fin, que esto de la poesía y la música ...en su caso, la unión es casi inseparable... ¿no? ...por supuesto, yo empecé allá por el 57... ...muchos de los que oyen no habían nacido... ...tú tampoco seguramente... ...no... <risa> ...de lejos, de verdad... Este, ...yo en el 57 empecé haciendo canciones amatorias, paisajitas ...ya en el 61 me nació Canción para mi América... ...aquella que dice, dale tu mano al indio... ...y, y empecé en ese periodo a musicalizar a García Lorca antes de que viniera todo aquel furor de cantar poetas, ¿no? bastante antes eh, canciones de Lorca, canciones de Alberti, a quien conocí en Montevideo, Rafael después lo encontré en España este lo homenajeé cantándole en aquella época que él estaba exiliado a su vez cantándole esas canciones suyas César Vallejo, el tremendo poeta peruano no menos importante que Neruda, cuidado, gran poeta uh -huh. eh, De quien canté canciones relacionadas con su amor por, por por la lucha en España Por la lucha republicana, ¿no? Pedro Rojas, que es un, un modelo de, de poesía que yo musicalicé hace mucho tiempo Después, poco a poco, me fui adentrando en mi propia letra Sentí necesidad y prácticamente ya no trabajo sobre poemas de otros este, No porque no me gusten, pero tengo urgencia de hacer lo mío, de decir lo mío, ¿no? Y, y así fue transcurriendo después mi, mi carrera. Pero bueno, eh, lo de Benedetti fue muy particular. Antes yo había tenido una experiencia con otro escritor, Juan Capagorri, en el escenario, en una suerte de dos voces, antecedente, y después con Eduardo Galeano, otro entrañable, tan importante y tan querido aquí, este con quien hice muchos recitales en el exilio, también a dúo. Pero la experiencia posterior que fue con Mario fue la más intensa, porque se llevó al disco, lo, lo hicimos en muchas partes. Nunca vinimos a Barcelona, qué pena que eso Uy, no se dio. Pero cantamos en Salamanca, en Alicante, donde hay un centro, Mario Benedetti, en la Universidad de Alicante, muy importante, esto también mucha gente no lo sabe. este Cantamos en, en, en Madrid, en el Teatro María Guerrero. bueno este Fue la experiencia más fuerte con Mario hasta que lo hicimos en Uruguay, en Argentina, en nuestro regreso. ¿no? Eh, es importante esto que ha dicho de, de volver a sus textos, de reivindicar también su propia hora, porque por aquí leemos que desde Julio Cortázar hasta Mario Benedetti, pues han declarado precisamente su admiración hacia usted, y me han gustado unas palabras concretas que dicen, pues, ...que precisamente sentía esa admiración... Mmm, ...por un ser comprometido con la verdad y la belleza... ...así lo definen, ¿no? Bueno, es, es, un, es una cosa que me me, me... ...me encanta, no sé si lo merezco... ...pero bueno, me encanta... Este, ...yo también... ...en esta presencia, Marcelo, Dona, quería mencionar a mis amigos de la Nova Canso... ...que ya no es Nova, pero es Canso y es Conciencia, ¿verdad? Sí, sí. Este, Bueno, yo conocí primero a Raimond en La Habana... en ...el encuentro que se llamó de Canción Protesta. Uh -huh. este, lo reencontré el año pasado cuando vine aquí, también al Barnazán. Eh, luego conocí a Serrat, soy muy amigo de ambos... En algunas épocas ellos tenían canales diferentes, pero todo eso se ha ido uniendo en el paso del tiempo. Hice mucha mitad también con Kiko Pide la Serra, este, también Cantoras, eh, Margar Marbonet, Marina Rosé. Bueno, no quiero olvidarme de nadie, pero fue muy bueno para mí todo este encuentro con la cultura, Manuel Vázquez Montalbán, con la cultura de esta región, que para mí fue la ventana de entrada en el 74, cuando yo entré a esto que se llama, no sé, territorio español o península, como ustedes quieran llamarlo. Uh -huh. Cuando entré, entré por Cataluña. Entré cantando en el Palau. Estaba alojado en las Ramblas en un hotel, sentí una manifestación y era la manifestación por la condena a Puchantich. Sí. Fíjate qué momento histórico. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo quedé muy marcado por todo eso y tengo una relación que la gente lo sabe es muy auténtica, muy muy linda con ...con Barcelona, con Cataluña... ...y para que no nos olvidemos, pues eh, el homenaje que, que se hará mañana eh, a Mario Benedetti... con ...a través de su figura, pues eh, se grabará y se publicará en, en un trabajo discográfico... ...que se titulará Benedetti en el Barna Sanz, eh, lo cual como decíamos, pues mm, importante... no ...eso de registrar estos grandes citas, ¿no? Claro, se va a hacer un resumen, se va a hacer un resumen en el cual se, se, se va a incluir algo, pero... Este trabajo yo lo voy a editar desde Uruguay completo porque yo tengo el recital en vivo con él, ¿verdad? Uh -huh. este, y eso lo quiero rescatar en, como, como documento cultural. Esto está en, está, en, está en proyecto. Eh, bueno, yo también quiero extender un abrazo muy fuerte a la comunidad uruguaya que es tan numerosa, tan numerosa en esta región. Eh, este pueblo supo ser muy solidario con nuestro exilio y el exilio... Eh, hay otra palabra que también empieza con E que es la inmigración, qué importante, todas las, las migraciones que se han producido y cómo los uruguayos siguen trabajando, siguen intentando vivir eh, lo mejor que se pueda, hermanados con, con esta tierra. Quiero saludar a los uruguayos, pero por círculos concéntricos, argentinos, chilenos, latinoamericanos, de tantas partes que son de esa... de esa nuestra América, como decía el, el increíble José Martí. Además, si volvemos a la figura de Benedetti, pues precisamente para um, aquello de, de recuperar la, la cultura de otros pueblos, ¿no? Que eh, todos estos personajes como Benedetti han hecho que desde todo el mundo nos fijemos en la historia del Uruguay y en todo lo que estaba pasando en ese país. Y también me ha gustado, ¿no? Que decía que habla en presente, que no habla en pasado, porque realmente este recital y este ciclo de conciertos nos demuestra que Mario Benedetti está muy presente aún, ¿no? Sí las arregla para seguir vivo desde la obra, es, es increíble Mario, y qué poder de penetración en diferentes áreas culturales, porque yo he visto su popularidad desde, desde Argentina, a México, a España, bueno aquí en Cataluña es muy querido, uh -huh. es, es, es hermoso eso, es hermoso y, y él no no hizo nada en particular, ningún trabajo extra para eso, vino naturalmente desde desde su obra. Por eso es tan lindo trabajar siempre sigo presente con alguien con una sencillez tan auténtica como la que ha tenido Mario y nos nos deja seguir pensando en él en esta época. Pues bien, nosotros para acabar recordemos aquestas citas las citas más properas del ciclo de concerts de a Mario Benedetti dins del Barnasans avu actuará Jorge Drexler al teatro Juventud de l'Hospitalet un també actuará dama disabta Daniel bicletti amb quien pudo parlar pues que ha sido todo un placer y que esperemos que mañana el concierto sea todo un éxito. Nombro los cantores más jóvenes hay diferentes escalas de edades, los hermanos Rehler, Jorge, que es el más conocido, uh -huh. Daniel, su hermano, que hace un trabajo autónomo, eh, Diego Kuropagua, que es, es un cantante más joven, que por primera vez ha estado atando acá, como también eh, Samantha Navarro, Ana... Prada y Rosana Tadei y Gustavo Echeni, que muy buen percusionista, con el que, por cierto, yo he hecho a veces conciertos. Así que también un abrazo a todos. Muy bien, pues nos quedamos con el recuerdo a todos estos uh, cantautores que forman parte de este ciclo. Daniel Wilkletti, muchísimas gracias y que vaya muy bien, un abrazo. Y el sábado que se mezclen las generaciones. Eso mismo, que haya público de todas las edades, ¿no? Exactamente. Muy bien, tomamos nota, que vaya muy bien. Hasta luego. Sí.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 Tomem la rasija és de madru